Bueno, no es para tanto eso especialista, pero bueno, lo concreto es que hoy intentamos con Julián hablar con Pelusa y lamentablemente razones técnicas impidieron hacer una nota audible que se merece el público. Más que nada porque mañana, y esto es el motivo fundamental del llamado, se va a realizar el anuncio oficioso, la presentación de lo que será... Eh, el esperado encuentro del automovilismo nacional con el turismo de carretera 8, 9 y 10 de octubre, además para mañana se anuncia la presencia de Diego Aventín de Mariano Altuna de Mariano Werner que hicieron eh, bueno, una muy buena carrera entre lejos, ojalá que puedan estar, por lo menos la, la idea es esa pero además va a estar gente de la CTC y por supuesto la gente del AMCO encabezada por Luis María Cajén que viene trabajando duro y parejo en los últimos días para dejar todo listo ...para los días 8, 9 y 10... ...por eso todo el aire de Radio La Barría... ...toda la zona te está escuchando... Peluza, te saludamos, te agradecemos... ...y queremos saber a qué hora comienza mañana todo... ...qué expectativas tienen ustedes... ...buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Bueno, bien, contentos ...regresando ya... ...por qué ya hemos tomado acá la... la multitrocha... ...rumbo a La Barría, ha sido un viaje... ...tanto de ida como de vuelta... ...bastante complicado, con mucha lluvia... ...pero bueno con precaución, este las cosas van saliendo bien. Buenos Aires fue un viaje que teníamos algunos temitas que era primero ir a buscar la indumentaria para los auxiliares de pista, que la gente de baterías Mateo gentilmente las ha obsequiado a, al alanco, este así que venimos contentos, orgullosos con, con esa indumentaria, le hemos cambiado los tonos, está más modernizado y después Pasamos también por la empresa de comunicaciones Avicón, nos tenían que completar ahí una partida de equipos y como broche de la jornada, la reunión con, con el hombre que lleva los números, el contador y de la CTC, Hernán Panetti, y bueno, chequeando algunos ítems que hacen a los costos de, de la carrera, ¿no?, para el día 10. Este, y, y bueno, después, este... Ya iniciamos el retorno para la barría y contentos porque mañana si Dios quiere al, al, cerca del mediodía comienza el lanzamiento tan querido y tan anhelado por todos nosotros. Este, alrededor del mediodía llegarán las autoridades entre las 12, 12 y media, de la CTC, los corredores, como vos bien decías, hemos invitado por supuesto a nuestro intendente, eh, José Sever, y, y bueno, y, y, y parte del gabinete. Y bueno, esperamos tener una jornada linda, este muy tuerca y ya olfateando para el día 10 de octubre que esto sea una fiesta total, ¿no es cierto? Bueno, te adelanto que mañana Radio Lavarría con Omar Chamorro, con Iván Guillermo Estebel, que van a estar presentes ahí con el móvil para ir contándole a la audiencia del EU32, la masiva audiencia del mediodía, qué está pasando en la rural con motivo del turismo de carretera. Me gustan los números y vos hablabas del presupuesto de la carrera. A ver, ¿cuánto hay que desembolsar para que la categoría más popular del automovilismo argentino esté en la mira Mirá, eh, los números eh, gordos finales no los tengo, pero por ejemplo, eh, si hablamos uno, que te puedo decir a lo mejor, el control policial le va a dar el orden de los 60 mil pesos. sesenta mil mil Le voy a pedir a Martín no. Miguel que vaya sumando. 60.000 por un lado, policía 60.000, sí. ¿qué más? No, pero si por ejemplo, todo lo que más o menos dominamos nosotros debe andar en un número muy aproximado a los mil pesos. ¿Eso sale a abrir la persiana del, del hermano Semiliosi para ese largo Barre, fin de semana? Barrer, la, barrer la, la vereda, barrer la vereda bien y después este, levantar la persiana. Vale, mil pesos. Sí, sí, sí, sí. O sea que el, el todo el paquete, eh, no, no creo no equivocarme, va a andar muy cerca para la CTC este, y de los 800 al millón de pesos. Si se venden 12.000 entradas, queda remanente, ¿verdad? Bueno, si se venden 12.000 entradas, yo te invito a este esta no. Este, ningún tipo de problema. Y a Chajorro también y a Federico teveji Eh, los invito a comer, este a compartir eso, porque sería tocar el cielo con las manos. ¿Ustedes... Entonces estaríamos con 10.000 entradas vendidas, este estaríamos muy satisfechos. Bueno, igual los invitas a comer con 10.000 entradas vendidas. Una pregunta, chamorro. ¿Cómo, cómo, perdón? Si, con 10, si venden 10.000 también vamos a comer. Pero encantado, por favor. Si es en la Argentina, el lugar del más... En Argentina es alrededor de una mil. Claro, porque vender 10.000 significa que haya por lo menos... 30 o mil personas en el circuito, ¿no? ¿no? La historia, y la historia Tano concretamente es que si nosotros llegamos a las 10.000 es un, creo que comprometemos a la CTC para que en 2011 nuevamente el turismo carretera esté en la barría. Y, y bueno, es... eh, te tengo sí. que despedir porque aquí siempre falta tiempo a esta hora de, hay mucha material, pero te, te hago la última. Eh, me da la sensación de que hoy, lo hablábamos con gente de otros deportes, hoy, ¿cuánto es la, la popular para. Para la, la, la, la entrada para las tres jornadas, ¿80 pesos? 90 pesos la general, 30 pesos el estacionamiento del auto, 50 pesos la camioneta y 70 pesos los pesados. Quedó un regalo, porque si vas con toda la familia no pagan ni las mujeres ni, ni los jubilados. No, no paga la, la dama gratis, el eh, jubilado, por supuesto, puede ir el jefe de familia con sus suegros y lo, lo, llevar los niños, su esposa... Y, y paga uno solo fíjate que para ver cualquier espectáculo hoy en el teatro municipal pagas esa plata por dos horas por dos horas y aquí te vas el viernes y te quedas hasta el lunes el sábado y domingo puede ir el, el jefe de familia ponerle porque trabaja bueno no quizás no pueda disfrutar las tres jornadas pero su grupo familiar la dama el, el, los padres etcétera pueden ir y empezar a gozar todo a partir del día este viernes Que vos pagás tu estacionamiento el viernes y ya te sirve para los tres días. O sea, bien decís vos, esto es barato, es económico. Bueno, hoy quedó, hoy quedó... Te, te cuento, Peluza, que estoy informado sobre el particular. Hoy te digo, para ver a Racing desde la platea techada, o oh, tenés que pagar 50 pesos. Yo fui a ver bueno, bueno. fui a ver como hincha de fútbol a La Plata hace una semana, gimnasia Huracán, y pagué 65 pesos por dos horas de fútbol. Está bien, no, no, son otros deportes. Pero, hoy clásico, ¿no? deporte, pero yo creo que bueno eh, la gente tuerca sabe lo que sale poner un, un pc en el pista y todo lo que trae los otros días vino Diego Ventina acá a probar a Olavarría y él mismo nos dijo traer su eh, equipo de competición con el camión motorjón etcétera esas pruebas le salía a él del bolsillo 25 mil pesos este una una un par de horas hablemos de seis horas que está bien giró lo gastó y el resultado está a la vista porque, bueno, pudo ganar en, ahí entre en Leo y va a venir muy afilado a Olavarría, porque de paso te cuento de que en Olavarría, en la recta, en la contrarrecta, el auto de Diego Ventín tocó los 257 kilómetros por hora. Bueno, qué bárbaro. Y, y de ahí hay que, eh, hay que pararlo y doblar a 60, 70 kilómetros. Bueno, no podemos hablar más, se nos fue el tiempo, eh, Luis María, pero eh, seguiremos de aquí a la competencia permanentemente en contacto. Muchas gracias. Eh. Radio Lava Arriba está transmitiendo, sí, así usted. que... Buenas noches. No hay ningún problema. Vamos a estar en contacto. Chao, buenas noches. Luis María Cajén, con algunos detalles muy interesantes, mañana 12.30, entonces en la rural va a estar presente LU32. Antes de arrancar, asegúrate. Nativa Seguros protege tu vehículo con una cobertura a medida. Seguros Nativa. Estudio Contable Serrano Paz, Alcina 3377, Edificio Radio lavarría teléfono 417-223 Las mejores promos de Olavarría están en Meso Servicentro de Belgrano y Moreno Los mejores licuados, tostados exprimidos y hay cosas que son